ton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 1998. Sí, era una época apocalíptica, os acordáis todo el mundo Bueno, os acordáis, por ejemplo Yo creo que la mejor antiprofecía que hemos hecho Fue la del caos informático del año 2000 Sí, sí Que dijimos sí, todo de golpe, no va a pasar nada Sí, sí, sí ¿Qué tal Jesús Callejo? Buenas noches ¿Qué tal? Muy buenas noches Bueno, veo que vienes vestido de Von, de von Brun Sí, sí, sí, de, sí, de, de nuevo De von, <risa> von Brun De Von Brun <risa> bueno, Eso es lo que hace retrasarlo Sí, sí, eh, sí, sí, como siempre Para que el pingüe, para, el, para que el pingüe beneficio siga ¿eh? Porque qué barbaridad este hombre, qué rico se ha hecho con las profecías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 más curioso todavía el hecho de que ni siquiera se, como se llamaba ni quién era ahí hay, hay toda una especie como de nebulosa extraña en torno a Sonja no lo que tipo. pasa no porque Juan Bellon Duke sí es un tipo más serio que Fonbrook o sea no llega a su extremo <risa> aunque todo tira la pinta que es de los que va a empezar a trazar pronto las profecías cuando vea que no le encaja las fechas sí, que no se desplazan los coreanos <risa> que no se desplazan los coreanos <risa> que no hay caravanas <risa> de coches eh, hacia Corea del Sur bueno de coches como que ejemplo ¿En Corea del Norte puesto? bueno carritos <risa> <risa> carritos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 que hablan estos mensajes de los contactados, y empezaría una nueva Pero ya digo que esto ocurre casi todos los años. Todos los años. <risa> bueno, pues ya veis, el eh, Colobus, eh, un hecatombe nuclear, una guerra mundial, pues no, no vamos a estar eh, aburridos en este año 2006. Desde Solari para Vichini hasta los agoreros eh, que contactan con extraterrestres, con entidades extraterrestres, de todo hay para este 2006, y esperemos, como siempre, que no se cumpla. Gracias, eh, Carlos Canales. Toma, para ti, este hormigón armado es un búnker, muy bien eh, Para no, protegerte vale. de, de... Pues no sé... De... Ya me, me noto yo más seguro, no sé por qué. <risa> y para ti, Jesús, esta vacuna eh, contra la viruela... Sí. Eh, porque nunca se sabe dónde puede caer el bicho. Sí, pero si me das una contra la gripe abierta, me agradezco. ¿Te gusta más? Sí, sí, es más práctica. Mira que te gusta beber cosas exóticas. Eh. <risa>